No vinieron mis amigos, no vinieron esta tarde Mis amigos los sinceros, mis amigos los leales Los que yo creí que estaban de mi lado y de mi parte no No vinieron mis amigos, no vinieron esta tarde. Preparé la mesa nueva con mantel de días grandes. Puse flores en el techo, puse flores en el aire. Y cristales finos y ricos manjares que quedaron solos. Solos como en cárcel me dejaron sola como dejan solo al que nada tiene al que nada vale 28 velas rojas como sangre se quedaron angustias y sin apagarse 28 años. No tengo a nadie He salido como un loco A buscar quien me acompañe A invitar a los mendigos Que me encuentre por las calles Para que me hablen Para que me canten Para no estar sola Esta noche interminable Yo creí tener amigos Pero yo No tengo a nadie